Bueno pues también sabéis los que las que escucháis en chiliguiratia de ese ayuno desobediente itinerante que comenzó la semana pasada en vizcaya y que este fin de semana se ha trasladado a Guipúzcoa y por aquí anda y anda que hoy a la tarde pues se instalaban algún, se instalaba unú en el bulevar, ...un que estará atento y que realizará diferentes actos... ...en un poco en la visibilización de esta problemática... ...que se denuncia con el ayuno desobediente... ...contra el tren de alta velocidad... ...porque el TAF nos deja con el plato vacío. Y para hablar de ello pues este, tenemos eh, al otro lado del teléfono... ...al compañero Tomás que vamos a ver si lo pescamos... ...aupa Tomás... Saleón. Oh, bien. Pues estás por ahí como decía, hoy se instalaba este dune en el bulevar, si te parece, un poco tú mismo, nos cuentas lo que lo que has andado. Bueno, ahora saldeando eh, sí, bueno, eh, ahora mismo vengo de de hostia. Estuve allí eh he llegado hacia las 7 menos cuarto. Sí, sí, media 7 menos cuarto. Y bueno, tenían montado allí una una callejera. Eh, una callejera por lo, por, por, por, lo, por la parte vieja de la Hostia. y, y bueno, eh, ha estado muy animada, uh -huh. ha estado muy bien. Y luego el acto el acto eh, en sí ha empezado a siete. pero bueno, antes de empezar con lo que sea, lo que he visto yo, uh -huh. eh, eh, comentar que, que bueno, eh, el bulevar se ha transformado. Ajá. Uh -huh se ha transformado eh, en, en, en una gran exposición sobre las diferentes a, afecciones que, que está padeciendo eh a Malurra. Sí. En referencia al tren de alta velocidad, al superpuerto de Passaja, en Cerdona, San Marcos y TC. Sí. Eh, puerta a puerta de bueno. Entonces, bueno, eh, ha habido una, eh, hay una exposición eh, muy muy interesante Eh, ...en la cual había un monte, visto un montón de gente... ...un montón de gente... ...de, de, de, de diferentes edades... ...hay eh, observando... Sí. ...por la, por la cuestión, ¿no? Uh -huh. y, ...y bueno... Y, y, ...y a muchas pancartas había... Uh -huh. eh, ...había una carpa... ...una carpa... ...una carpa donde... ...donde... ...todos los días tienen que desmontarla, ¿eh? Sí. ...todos los días pasa que hay que desmontarla... ...hacia las nueve de la noche... Y bueno, eh, ahí hay había un equipo de sonido y de iluminación importante, eh, Asau está muy muy entretenido. Bien, tenía aquí en el en el guion, pues hoy hoy en la, en la bienvenida, además pues de charlaparta, concierto de rap, pues también había una intervención de Elena Bezanilla... militante contra el racismo. En, en efecto, sí, ...previdamente a todo esto... ...bueno, ya habido unos colegas... ...que no sé dónde son... Eh, ...pero que tocaban la charla Chalaparta... ...de una forma impresionante... Mm -hmm. ...impresionante... Eh, ...después de... ...Aureka TX... Eh, ...ha sido posiblemente... La, ...a nivel de, de Chalaparta Varys... Eh, ...la intervención más más bonita... ...y original que, que, que he visto yo... Eh, ...luego han, han entrado... Eh, ...las compañeras de, de... ...los titilleteros de Sebastopol... ...hay con bailes eh, musulmanes y demás... ...si... Sí. Y, ...y... ...joder, una, una, una preciosidad, eh... ...una preciosidad, eh, danza del vientre y todo esto, ¿no?... Sí. ...que yo nunca había visto y ha estado muy, muy, muy muy animado... ...y luego, eh, ha entrado, eh... ...ha entrado esta, eh... ...elena Vesalía... ...sí, exactamente, la, la compañera anti... ...anti... <ríe> ...antiracismo... Eh, eh, eh... ...ha hecho una exposición muy, muy interesante... ...y luego ha habido un grupo de... ...que ahí es donde los he dejado ya... Eh, ...de rap... Unos, unos, ...unos chicos de aquí de... ...me imagino que tienen de hostia... ...en Euskera eh, rapeando... ...que ha estado muy, muy, muy bien, muy bien... ...y había pues mucha gente... ...bueno... ...¿qué tienes, algunas notas... ...de lo que van a ser estos días venideros? <coughs> ...bueno, eh... ...sí, eh, ...a ver, eh, ...durante toda la semana va a haber... Eh, Va a haber eh, Un gule, ¿no? Actividades eh, dentro de, de la semana ¿Sí? eh, Mañana A ver, eh, mañana Mañana martes, día 20 Hacia las 11 y media sí. Se van a ir a eh, Van a entregar una, una carta En lo que es eh, Las oficinas de, de El gobierno vasco Ajá. Eh, En la calle Andía sí. eh, Luego hacia las O sea, a las 4 de la tarde eh, Se van a... Va, o sea, van diferentes quedadas Durante el resto de la semana, ¿no? Sí, sí Entonces, eh, mañana a las 4 de la tarde eh, Se juntan otra vez en la, en, la, en la carpa Sí En la carpa, y bueno eh, En fin, yo te estoy leyendo aquí un poquito Lo que, lo que estoy... Sí, sí. Lo, lo que, bueno, el cartel que tengo aquí encima, ¿no? Sí. Entonces, bueno, eh, luego a las, a, las, a las 4 de la tarde Boulevard, eh, Carpa, Bolligurian, Equibusoco eh, Proyecto... Ah, bueno, eh Sí. Eh, con respecto a lo que te he comentado antes eh, eh, La exposición La exposición de, de, de, de las diferentes afecciones Que se dan en, en, en la Amadorra eh, Va a estar visible sí. Desde las 4 de la tarde Luego va a haber una encartelada Hacia las 6 de la tarde A las 6 de la tarde va a haber una mesa redonda Una mesa redonda, mm. eh, una mesa redonda eh, Sobre la, eh, la Afección del, del tren de alta velocidad eh, En Euskadería Por parte de, de gente de Iparralde En eh, Euskade Ajá Eh, eh, ...también viene la gente... ...de Sustray... Fund ...Fundaci Yua de Nafarroa... ...HT uh -huh. Caldito, el Garrana... ...y todo esto se va a... Eh, ...todo esto se va a poder visualizar... El, ...dentro de lo que es el gune de, de, de, de la carpa ¿no?... ...ya... Yeah. Uh -huh. ...y ya luego nos vamos al miércoles... ...el miércoles hay más actividades... Eh, ...se van a dirigir hacia la brecha... ...van a repartir una serie de hojas... En, eh, ...informativas en, en, la, en la brecha... Sí. Eh, y, ...y luego hacia la tarde... ...otra vez eh, con lo que es la exposición... Eh, que antes he mencionado mm. y a las seis y media tarde por ejemplo del miércoles va a haber eh, una, una una mesa redonda sí. eh, sobre la desobediencia civil mm. eh. Eh, va a venir eh, la, la periodista eh, Edurne Elizondo Gorka Torre Gorka torre es un compañero de Iparralde, que está dentro del, del, del grupo eh, del grupo Bici ¿Eh? Ah, ah, sía eh, sí. eh, sí, eh, eh, como eh, mugitu, algo... Ah. Es una, es algo es una algo algo similar a lo que a lo que hace el movimiento movie de tú es audiencia civil sí. con las acciones directas eh, totalmente pacíficas mm. y de mucha repercusión y bueno eh, escucharle al compañero Gorka torre yo creo que va a ser interesante al igual que el resto de los compañeros y compañeras, claro sí. luego te viene luego vienen de, de billbot y ...viene la peña esta de... ...de, Monk, Mock, ah, de Ken y Monk... Sí. En, en, ...en su época altuvo con el tema de... Ojo, ...de la socialismo... ...exactamente... Uh -huh. y, ...y luego bueno el profesor de... ...el profesor de... Eh, ...que estuvo en huelga... Eh, ...estuvo en huelga un montón... ...un montón de, de años... Eh, ...Enric López... Uh -huh. eh, ...entonces sí. entre todos van a formar una, una mesa redonda... ...y van a hablar sobre la... ...la desolencia civil... Uh -huh. ...bien... Pues aquí lo dejaremos porque esperamos Conectar para, para el miércoles bien. también Hacer un enlace con las gentes que anden por allí En la en este GUNE Que se ha establecido como punto fijo de referencia En este ayuno desobediente Correcto Ajá. Muy bien, pues Te agradecemos esta crónica desde, desde esa posición que has tomado esta tarde Tomás y te, te lo agradecemos y ánimo Vuelta a casa a cenar Ahí vas Sí Andamos un poquito cansados ya. Pues venga ahí. Gracias y hasta otra. Adiós. Venga, ahora, ahora. ¿Sí?